Comienza el Dios de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy os saluda el padre Diego Canales en este ratito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 Amén. pues ayer te, tuve un grupo de confirmación de adultos y en ese grupo de confirmación vamos tratando todos los temas de la fe desde la desde la misa desde la desde los ritos propios de la, de la misa y ayer hablábamos sobre algo muy bonito y me gustaría compartirlo con vosotros porque la verdad que me a mí me ayudó mucho sobre el nombre propio y de la misa de la eucaristía ¿no? y eucaristía es un verbo griego que significa acción de gracias y en la primera parte de la misa me parece que está un poco como condensada esta acción de gracias, ¿no? cuando uno empieza la misa le presenta al Señor sus necesidades y le da gracias por todo lo que ha recibido de él, de alguna manera el comienzo de la misa es ponernos delante de Dios para darle gracias ¿Eucaristía por qué? ¿Acción de gracias por qué? Bueno, pues por haber llegado hasta ahí. no el, el mero hecho de poder celebrar la Eucaristía ya es una acción de gracias por haber llegado hasta aquí, porque me has creado, porque me has hecho cristiano, porque me has redimido, porque me has dado tu perdón. Creo que la acción de gracias más profunda viene para tomar conciencia en el, los ritos iniciales de la misa, en el Señor ten piedad y en el yo confieso ante Dios Todopoderoso. no Pues es ese momento en el que la misericordia de Dios abraza mis pecados. Creo que esta es la clave de de la vida cristiana, la clave de comprensión de la Eucaristía. porque qué tengo yo que darle gracias a Dios? Bueno, por muchas cosas, por todo, pero empezando porque estoy aquí, ¿no? Porque he llegado hasta aquí, porque he llegado hasta ahora, porque el Señor me ha dado pues la familia que me ha dado con sus dificultades, seguro muchas... Con, con pues con muchas heridas también en el corazón seguro pero pero bueno el señor al final nos ha traído hasta aquí a través de la familia que tenemos a través de, de la historia que ha hecho con nosotros es posible también que a veces nos olvidemos ¿no? de que la historia que dios ha hecho con nosotros pues también ha sido un momento en el que él ha hecho brillar su misericordia y por eso este entramado ¿no? como como esta esta trama de miseria y misericordia, no de miseria del hombre y de misericordia de Dios. Es el comienzo de la misa, en el que le pedimos perdón por los pecados y al mismo tiempo cantamos la gloria de Dios porque ha venido a rescatarlos. Creo que esta es la verdadera acción de gracias. ¿no? Cuando uno piensa por qué tengo que darle gracias a Dios, yo pienso no porque me rescata de mí mismo, porque me da una salida de situaciones que yo mismo no soy capaz de salir no porque me permita vivir en gracia sin más, ¿no? Vivir en gracia significa vivir, bueno, pues evitando los pecados, vivir sino porque me permite vivir de la gracia. ¿Qué significa esto? Significa vivir una relación nueva. No se trata vivir sin ofender a Dios. No, se trata de vivir en la amistad de Dios. Creo que ahí está como el primer gran la primera gran clave, ¿no? de la acción de gracias. Te doy gracias porque me permites y me invitas a vivir una vida nueva. Una vida que de que, que, que sin ti no sería capaz de vivir, porque esto no nace de mí para ofrecértelo, sino que nace de tu vida en mí. La acción de gracias en la misa creo que es este condensado de Dios en mí hace milagros. Dios en mí, abrazando su misericordia, mi miseria, me transforma. Eso es al final lo que se celebra en la Eucaristía, que la omnipotencia de Dios sobre la fragilidad del pan lo transforma en presencia misma de Dios final esto es lo que sucede en la Eucaristía cuando nosotros la celebramos, ¿no? La misericordia de Dios en nuestra miseria la transforma en Él mismo, en su abrazo. Y esto me daba que pensar, porque al final tengo la sensación de que vivimos la misa, la Eucaristía de cada día o de los domingos, sin pararnos a pensar que es el abrazo de Dios al hombre. Y es que esto me parece que lo cambia todo. A veces tenemos esta sensación de, de querer nosotros ofrecerle a Dios lo que ya sabemos que Él quiere o lo que pensamos que tenemos que entregarle o lo que sea, pero no, es al revés. Es Dios el que baja, el que busca, el que llama, el que encuentra, el que abraza, el que transforma. Y nosotros al final, ¿qué hacemos? Solo dejarnos hacer, solo dejarnos amar. Cuando nos dejamos amar, nos transformamos. Y cuando nos transformamos, somos un canto a la omnipotencia de Dios, a la misericordia de Dios. Este creo que es el fundamento de la misa, ¿no? El dejarnos hacer pues a su imagen, dándonos cuenta de que al final es Dios el que nos transforma, es Él, no nosotros. Es su amor en nosotros el, el que suscita nuestro amor por Él. Jesús lo había enseñado con claridad eh, cuando invita eh, el fariseo a Jesús a comer a su casa, ¿no? Y se le había acercado una mujer conocida pues como la pecadora por todo el mundo, ¿no? Ella había ungido con perfume los pies de Jesús los había bañado con sus lágrimas, secado con sus cabellos. A la reacción un poco escandalizada del fariseo Jesús responde sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho pero al que poco se le perdona poco ama. ¿no? Creo que una de las grandes crisis de la vida espiritual consiste en esto justo, en no dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. El que no permite que Dios toque su miseria, el que Dios manifieste su misericordia, seguramente acabará abandonando a Dios. Porque el lugar donde Dios manifiesta su omnipotencia es en mi fragilidad. Si no dejo a Dios tocar mi fragilidad, no puedo manifestarme a mí mismo, ¿no? No puedo reconocer la manifestación de Dios, de la omnipotencia, del amor de Dios. Yo creo que esto es pues tan bonito, darnos cuenta, ¿no? Que nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón, como decía el Papa Francisco. Y por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia. Ella será siempre un acto de gratididad del Padre Celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona. Esto me parece que es algo tan bonito, ¿no? Este... Esta carta que escribía el Papa Francisco al acabar el año de la misericordia, que ya pues hace varios, unos cuantos años, pero fue un año muy bonito, ¿no?, en el que en el que propuso de nuevo a la Iglesia pensar en la misericordia de Dios. Y es esto, ¿no? Esta misericordia concreta del amor que perdonando transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso y su misericordia dura por siempre de generación en generación. Abraza a cada persona que se confía a él. Y la transforma dándole su misma vida. este me parece que es la clave. Dándole su misma vida. En la Eucaristía empezamos pidiéndole al Señor perdón. No para simplemente estar presentables delante de Dios. No. Sino para dejar que Dios nos abrace y nos dé su misma vida. La vida de Dios en mi vida. Esa es la Eucaristía. Quiero hacer morada en ti. Esa es la invitación de la Eucaristía. No quiero comer enfrente enfrente de ti y hablar de cosas. No. Quiero entrar en ti, hacer morada en ti, ser uno contigo. Quiero vivir tu vida y que tú vivas la mía. Esa es la invitación de Dios en la Eucaristía. De ahí nace la acción de gracias. La acción de gracias no es que Dios resuelva algunos problemillas, cambie algunas cosas que están rotas, apriete algunas tuercas e intente dar. No. La clave de la Eucaristía es el abrazo, de Dios al hombre en el que te hace una invitación a permanecer en ti, contigo para ti y eso transforma tu vida en la suya pues vamos a pedirle ahora en este ratito de oración al Espíritu Santo que nos invite a esto a abrirle nuestra pobreza al Espíritu a Dios en nosotros para que nos la transforme el día al día Le passa su mensaje La note et la note c'est le susurre Tu miséricordia Señor yeah. ¿Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordioso? El Papa Francisco nos recordaba en esta misma carta que en la liturgia la misericordia no solo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y se vive. Y esto creo que es lo esencial. ¿no? La misericordia de Dios no es algo de lo que se habla, sino algo que se celebra, que se vive, que se participa de ella. Desde el inicio hasta el final de la celebración de la Eucaristía, la misericordia aparece hermosa en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericordioso. Después de la súplica inicial de perdón, con la invocación Señor, ten piedad, somos inmediatamente confortados. Dios Omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con esta confianza, la comunidad se reúne en la presencia del Señor, especialmente en el Día Santo de la Resurrección. Muchas oraciones colectas... Oración colecta significa que recoge la oración. Se refieren al gran don de la misericordia. Especialmente en cuaresma, por ejemplo, oramos al Señor diciendo, «Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas». Después nos sumergimos en la gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama «Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre menos en el pecado». Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno a la misericordia de Dios. «Compadecido, te extendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Ten misericordia de nosotros, es la súplica apremiante que realiza el sacerdote» para implorar la participación en la vida eterna. También después del Padre Nuestro, el sacerdote prolonga la plegaria invocando la paz y la liberación del pecado, gracias a la ayuda de su misericordia. Y antes del signo de la paz, que se da como expresión de fraternidad y de amor recíproco, a la luz del perdón recibido, el sacerdote pide de nuevo, «No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia». Mediante estas palabras pedimos con humilde confianza el don de la unidad y de la paz para la Madre Iglesia. La celebración de la misericordia divina culmina en el sacrificio eucarístico memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la salvación para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. En resumen, cada momento de la celebración de la Eucaristía está referido a la misericordia de Dios. Este es el texto, un trocito del texto, del Papa Francisco en esta carta que dirigía a la Iglesia, Misericordia et Mísera, al concluir el año de la Misericordia. Y me parecía como muy bonito re, repescar un poco este texto, ¿no? que es verdad que al final pues ya hace años de, del texto, es decir, no, no, no es de antes de ayer, a veces vivimos siempre como en la novedad, de novedad en novedad, ¿no? pero este texto no es precisamente eh, de, de ayer por la tarde. Pero me parecía a mí muy bonito, ¿no? es el año 2016. Y me parecía a mí muy bonito re, replantear de nuevo la misa como como con esta certeza, ¿no? La, la misa como el abrazo de la misericordia de Dios al hombre. El lugar donde, donde el hombre es transformado, donde Dios vence en el corazón del hombre. También, bueno, porque al final de la transformación de Dios nace la vida espiritual. O sea, la vida espiritual... No es el hombre que se que se empeña en algo, sino que es la vida de Dios en el hombre. Podríamos decir ¿no? que la vida espiritual es como la, la hierba del campo. El campo, por mucho que apriete, no nace la hierba. La hierba nace del agua. Cuando hay agua, brotan los campos. Ahora están los campos preciosos. no Además, pues con tanta lluvia y tanta nieve, pues está todo muy bonito. Y eso no lo saca el campo sin más. Lo saca el campo cuando el agua se derrama. Pues al final esto es lo mismo. La vida espiritual no nace cuando yo me aprieto y me venga y vamos, no. Nace cuando el agua se derrama, cuando la gracia de Dios se derrama sobre mí y yo la acojo, no me hago eh, impermeable, ¿no? A veces, pues, el campo se hace impermeable y en vez de que la tierra empape, a veces la tierra hace charco y dice, bueno, pues ha llovido, pero no pasas. Pues es verdad que a veces a nosotros nos pasa un poco parecido, ¿no? Ha llovido la misericordia de Dios sobre nosotros, pero no la hemos dejado pasar, ¿no? Yo creo que la misa es como esta invitación constante, de verdad, a, a dejar pasar la misericordia de Dios a nuestra vida, es decir, a, a permitir a Dios abrazarnos en la realidad de lo que somos, de, de quiénes somos, de cómo venimos, de, de todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? Yo creo que al final es el misterio de la Virgen María también. La Virgen tiene que dejarse hacer por, por el Señor y dice aquí está la esclava, aquí, es, aquí estoy, lo que tú me pidas, como tú quieras, cuando tú quieras, ¿no? Creo que al final este es el, el momento en el que tenemos que vivir. Cada Eucaristía vivida, como el abrazo de Dios, a mi situación concreta de hoy. Esto creo que cambiaría mucho en nosotros todo. Y creo que la misericordia de Dios hacia mí me cambia el modo de mirar a los demás. El modo en el que Dios me mira a mí me hace que yo mire a los demás de un modo nuevo. El Papa Francisco al final de la carta decía también una cosa que a mí me parece muy bonita. Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. ¿no? Es decir, no se trata simplemente de pensar, sino de hacer. Una vez que se ha experimentado en su verdad, no puede volver atrás. Crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un corazón nuevo capaz de amar en plenitud y purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. ¡Qué verdaderas son las palabras con las que la Iglesia ora en la Vigilia Pascual después de la lectura que narra la creación! ¡Oh Dios, que con tu acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste! La misericordia renueva y redime porque es el encuentro de dos corazones, el de Dios que sale al encuentro y el del hombre, mientras que se va entendiendo actualmente se va encendiendo, aquel lo va sanando el corazón de piedra es transformado en corazón de carne, capaz de amar a pesar de su pecado es aquí donde se descubre que realmente una nueva criatura, y soy amado luego existo, he sido perdonado entonces, renazco una vida nueva he sido misericordioso entonces me convierto en un instrumento de misericordia bueno, esta expresión del Papa Francisco me parece que es como una cosa bonita, no es decir al final va como Como enumerando los pasos, ¿no? Soy llamado luego existo. Esta creo que es la identidad del cristiano, ¿no? La identidad del cristiano es soy llamado por Dios, luego existo, ese, ese soy yo. He sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva. He sido misericordiado, dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces me convierto en un instrumento de misericordia misericordiado es una expresión como muy suya, ¿no? Ya no estamos acostumbrados a esto del Papa, ¿eh? porque ahora el Papa León no, no, no se inventa palabras para expresar cosas, ¿no? Esto es muy del Papa Francisco, ese, ese Dios que, que nos primerea, que nos ha misericordiado, todas estas palabras que le hacían tan entrañable, ¿verdad? Porque porque se entienden tan bien. Pues es un modo muy bonito de darnos cuenta de que lo que Dios hace con nosotros es esto. Inundarnos de misericordia. Vamos a, a pedirle al Señor hoy esto, ¿no? Que que nuestra acción de gracias de la misa de hoy vaya dirigida precisamente aquí. Has tenido misericordia de mí, me has enseñado a mirar de un modo nuevo, me ayudas a vivir como tú vives. Pues vamos a pedirle ahora al Señor que nos ayude a, a vivir de este modo nuevo que es la Eucaristía. Vamos a pedirle que nos regale este don de un corazón como el suyo.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 pidiéndole que este abrazo de misericordia que nos da lo recibamos todos con un corazón bien dispuesto. Nos vemos en la próxima transmisión del Dios de cada día, si Dios quiere. Que Dios os bendiga a todos. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Diego Canales desde la diócesis de Alcalá de Henares.